Saludamos a Raúl Ibáñez, el secretario general de la Asociación Bancaria en nuestra provincia. ¿Cómo estás, Raúl? Buen día. Buen día, Juan Pablo. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, te consultamos en principio porque se está profundizando en algún sentido la, el conflicto en el Banco Santander y esto lo vienen poniendo、eh, en visibilidad. Contanos cuál ha sido, cuáles han sido las medidas de fuerza últimamente. Bueno, sí, como, como estaba previsto el día de ayer. Eh, llevamos adelante una nueva medida de fuerza en todo el país en las tres últimas horas de atención al público, este, donde hubo interrupción de tareas, que fue、eh, contundente el paro a nivel nacional.、Eh, prácticamente no, no hubo actividad, como decía, sí, en todo el país. ¿Y no sigue sin haber respuesta? Después de esa. Sí, en realidad lo que nosotros estamos denunciando es eso: o sea, el motivo de, de, de la continuidad de esta medida de fuerza es、eh, la falta de respuesta no solo de la empresa, sino también de quien debe ejercer su, su poder de, de controlor, que es la Secretaría de Trabajo, que no convoca a las partes para eventualmente llegar a una conciliación dentro de este, de este conflicto y que no continúe la actitud este, introspectiva de parte de. Del Banco Santander,、eh, de cerrar sucursales y despedir de trabajadores、uh -huh. y trabajadoras. ¿no? La, la respuesta de las autoridades、eh, políticas, digo, es que ninguneo total, es como si no existiera esta situación. Sí, sí,、eh, por eso no hay respuesta, a pesar de que se ha e x i s t i d o en varias oportunidades, mediante las presentaciones correspondientes de la autoridad. Este, y lo que nosotros estamos advirtiendo y, y denunciando que existe una complicidad de parte del gobierno nacional、eh, con esta empresa en este、uh -huh. intento de、eh, reordenamiento o reestructuración, como ellos、eh, dicen. ¿no? Bien. Raúl, ¿y, ¿y cómo definirías, más allá de este conflicto puntual, la situación del sector trabajador? Además, en un sector de la economía que también está teniendo sus ruidos propiamente. En, en estas horas hay bastantes、eh, ataques cruzados.、Eh, por lo menos el gobierno nacional se queja mucho de, de los bancos en sí, son las patronales, obviamente, pero supongo que eso influye también en el clima laboral y en una mirada sobre el futuro. ¿Cómo, cómo analizas ese panorama? Bueno,.、Eh... Eh, dos, dos aspectos a tener en cuenta. Si se quiere, desde el punto de vista salarial, este, nosotros podemos decir que、eh, podemos llegar a ser privilegiados n o、eh, por la, la, la aplicación de ajustes mensuales en, en el ritmo de los índices de inflación.、Eh, pero hay otro aspecto a tener en cuenta, como es la particularidad de、eh, lo que está sucediendo hoy en el Banco Santander, que nosotros. Este, eh, advertimos que puede llegar a ser la punta de lanza y el, el ejemplo a seguir,、eh, principalmente por la banca, la banca extranjera, o sea, donde con la excusa o la, eh, eh, el argumento de, de una modernización o digitalización de las operaciones bancarias, pretenden ir des,、eh, desvinculando personal、eh, para poner a disposición、eh, medios electrónicos, mecánicos de. Hacia la clientela.、Uh -huh. eh, sabido ello, siempre、eh, trato de hacer la diferencia de que、eh, hay distintas situaciones que se viven, porque si tenemos en cuenta que el Banco Santander es un banco、eh, mundial, o sea que, que tiene sede en distintos países,、eh, con su sede central en, en España,、eh, la situación de la, de la banca en, en Europa es, es distinta que en el resto de, del mundo. Particularmente de nuestro país, y en nuestro país es distinto también lo que sucede en capital federal como lo que sucede en el interior del país. O sea, la idiosincrasia de la clientela es totalmente distinta. O sea, nosotros advertimos acá que、eh, el cliente de, de las instituciones bancarias eh, tiene eh, una familiaridad con、eh, los trabajadores y trabajadoras de los bancos que.、Eh, Ellos lo que, lo que nos manifiestan y nos expresan de que lo que pretenden es que sean atendidos por una persona, por、claro. un a persona,、hmm. eh, por un humano, no por una、sí. máquina, n o、sí, que sí. es que a quien pueden expresarle su malestar, su beneplácito o, o, o lo que sea、eh, en la solución de sus trámites bancarios. ¿no? Claro.、Eh, Raúl, bueno,、eh, te consulto finalmente. Mañana es, es, hay elecciones en la bancaria, ¿verdad? Es así. Sí, sí, mañana、eh, bueno, vamos a tener la oportunidad de, de llevar adelante la elección donde se eligen las autoridades nacionales, Secretariado Nacional, Consejo Directivo y Congresales a la CGT.、Eh, esto se va a llevar adelante entre las 8 y las 18 horas en todas las instituciones bancarias del país donde los, nuestros afiliados van a tener la oportunidad de、eh, revalidar la conducción de Que es lista única de, de, de nuestro secretario general, Sergio Palacio, que creo que ha dado sobradas muestras de su capacidad e inteligencia de conducir、eh, nuestro gremio, del cual nos sentimos orgullosos. ¿no? Bien, Raúl, agradecemos el contacto. Si quieres agregar algo más, por supuesto que te escuchamos. No, no,、eh, desde ya agradecido a nosotros por, por este momento que nos permiten a nosotros expresar nuestra opinión. ¿no? Raúl Ibáñez, secretario general de la Asociación Bancaria en La Pampa, poniéndonos al tanto del conflicto en el, barrio, en el Banco Santander. No es un barrio, es un banco. El Banco Santander、eh, y sobre el panorama que atraviesan los trabajadores del sector en general. La elección es mañana. La única lista es la lista 1, lista celeste y blanca. Sergio Palazzo es el candidato a secretario general para quedarse hasta el 2029. Ese es el periodo sindical que se vota en las elecciones de la bancaria.